Construcción participativa, comunicación alternativa. Vale. Bueno, a eh, sábado, bienvenidos al programa de los simios. Buen provecho. día. Tenemos un poco de la boca llena porque estamos comiendo jamón serrano. No. Mm. Jamón serrano, esperen que pongo ponga una aceituna en la boca porque si no no puedo seguir transmitiendo. Tengo un, estoy comiendo una aceituna, una aceituna rellena de anchoas. Voy a masticarle un poco en la oreja para todos ustedes, escuchen. Mm. Estamos comiendo hoy, auspicia el catering de hoy, la mamá y el papá de Virginia, o los suegros y las suegras de El Loco Ramírez, que nos han traído jamón serrano, español, español, eh, española sí, española se llama la marca, aceitunas verdes rellenas de anchoa. Que son un gol de mitad de cancha. Y lo estamos bajando todo con una cervecita imperial, ¿no? Eh, sabor a crisis, sabor a crisis tiene, ¿no? Hay como un sabor ahí, como mmm, sí. rico, a pesar de la crisis, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho lo que estamos compartiendo Esto, yo, una pregunta eh, ¿Fue saqueada en algún supermercado español? No sé, puede ser El ¿Puede corte ser, ¿no? inglés da para robar ¿eh? para El corte inglés da para ah, te, ro te robar te En ro roque de vaso. Bueno, la razón por la cual estamos empezando unos minutitos tarde No es esta vez porque nos quedamos dormidos y nada Sino porque estábamos armando la picadita española Que nos va a acompañar en el día de hoy eh, Bueno, en el, a lo largo del programa, ¿no? A medida que vayamos avanzando el programa, iremos arrastrando más las palabras, repitiendo un poco lo que hemos comido y lanzando algún que otro eructo y sacándonos algún que otro cacho de grasita que nos haya quedado. O sea, toda la grasita que no está yendo nuestras arterias va a ir a quedarse entre los dientes. Agradable que tienen... para... oh. es Dátese, muy agradable para Yo quiero notar la lógica. Le voy a contar una cosa de Bambalinas. Cuando estábamos armando la picada... <coughs> Nuestra productora, el pulpo telegráfico Dani. Dani, ¿cómo estás? Buen día, te aprovecho día. para saludarte. Dice, no podemos estar tomando cerveza y comiendo eh, jamón crudo a las 12 del mediodía. <risa> Yo, no me, es la de la querida. La Yo me levanté a las 8 de la mañana, como todos nuestros oyentes. No me voy a levantar. A la, la hora, si no. Para vos, si ¿sí? vos eh, querés. Ni tomar la con la desayuno, bueno, no, no, no. Yeah. bueno eh, Nico León, ¿cómo le va, querido? Muy bien, muy bien. todo en orden, contento. Disfrutar contento con las aceitunas. Bueno, Loco Ramiro, muchas, gracias. Besos, muchas a la, gracias. besos, mandale un saludo a vos, seguramente nos están escuchando. Debe estar con la mamá ahora, así que, bueno, sí, igual mañana nos escucha. Besos, mi amor. Gracias Hasta. por todo. Y a, también le dice amor a los suegros, ¿eh? También. Bueno, Seth Misery con nosotros en la, en la operación. Y, bueno, antes que nada quiero hacer un servicio público. Mi amigo Juan Pablo Martini me preguntaba qué temas se escuchó antes de... Esa tristeza era ahí, mar, no más. No sabemos el autor, sabemos que es el track 5 de algún disco, así que googlea ahí, mar, no más. Dicho lo cual, nos metemos en la picadita de cosas de la semana cortito. ¡Ah! ¡Pum! ¿Lo ¿Lo espanto? Espanto? Puedo seguir haciendo esto un rato más, ¿eh? <risa> está, pa está, pa está, paso, Bueno, eh, para arrancar picadita de noticias, vamos a hacer un mini resumencito de lo que fue la semana esta y la pasada, José Mariano Ferreira, destacando algunas cositas de lo que pasaron dentro del, del propio tribunal. Sí. ¿Sí? Este, bueno, para marcar primero las cosas lo más claro que podemos dejar eh, digo, que se notó y se palpa desde el primer día que inicia el juicio, es que el objetivo de la defensa, siendo que se siente tan acorralada y viendo cómo están los los, los testimonios y cómo se viene en el avance de pruebas, siempre es dilatar la cosa, tirarla para adelante, pedir nulidades. Cada vez que hay una declaratoria, los, los abogados del poli, de los, polis, de los y de la patota de la, de la Unión Ferroviaria, están pidiendo eh, nulaciones, eh, pedido de esto no va, esto claro. sí, por favor revisemos todos los videos, veamos todas las declaraciones, bueno, una forma de tirar la pelota para adelante, poco, pero bueno. Un poco porque saben que también la única esperanza que tienen es que eh, la opinión pública tenga la menor injerencia posible, en el, o sea, digamos... Todo el mundo sabe que aunque la justicia, se habla de la justicia, independiente, lo que sea, lo que pase afuera, el, el termómetro de la sociedad influye en la, en la seriedad y en la, en la dureza de cualquier sentencia. Claro, por supuesto. Eso, o sea, en un punto esperan que se apague esto, que claramente no se va a apagar, digo, y Mariano Ferreira es un símbolo de esta época. Y, y bueno, y adelante del juicio, la única herramienta que tienen es esta. Tirar para adelante, chicana. Demasiada vuelta, sobre todo como. Cómo tratar de dar vuelta a los testimonios que son muy claros. Sobre todo de los compañeros de Mariano que declararon, por ejemplo, el viernes 24. sea, arrancando con el, con el resumen, decimos el viernes 24 arrancaron a declarar cuatro compañeros de Mariano. Tres compañeros de él, de, de Avellaneda, y uno de zona sur más orgánico, de la UJ. Eh, todos cuentan lo mismo, que cuando llegaron al local ya había una presencia hostil. O sea, los, la, la patota de la Unión Ferroviaria ya estaba cuidando el local del Po desde antes de que arrancaran y que ya se habían, la patota se había dividido en dos, entre los que cuidaban el local y los que ya estaban preparados en la estación, en los alrededores de la vía, para evitar el corte, ¿no? Hablan de unas 80, 100 personas, y que claramente en la patota estaban miembros de la lista de la Unión Ferroviaria, o sea, no, no, eran, no eran otros que habían salido a buscar afuera, sino propios afiliados dentro del gremio, ¿no? Mm. Este, en esto hay tres abogados que son los que llevan, o sea, hay 17 defensores, ¿no? Porque son abogados que tienen varios, a dos o tres. Sobre todo hay una clara diferencia entre lo que es la patota de la Unión Ferroviaria, Pedraza, Fernández, Favales, todos estos, y los polis, participen necesarios. Los polis como que tienen abogados de segunda línea, porque claro. también representan otra clase dentro de esa propia estructura, ah. y los doctores Fomenet, Igunet y Ferryland, que son los abogados sobre todo de la patota, ¿no? Estos tipos llegaron al punto de insistir demasiado en que no se los nombre como patota, porque claramente cada vez que aparece un testimonio decían claro. los, los compañeros que, te, que daban el testimonio decían bueno vimos a la patota hacer esto la patota agarró entonces qué nombre prefieren por ejemplo vecinos autoconvocados por ejemplo <risa> este no es, tira, es un buen nombre es buen nombre es buen nombre autoconvocados sí. también da facha así que también ah, está suerte. bien entonces, um, no sé Eh, Mira, el original sino justicieros, eh, trabajadores justicieros, eh, eh, podría pues ser trabajadores original, indignados, muy menos original <risa> pero digo, lo usaba también, este freelance ofreció que el, los traten como ferroviarios, uh -huh. sí, no ferroviarios, no. No. ferroviarios, <risa> no. No Ferroviario. a lo que el compañero a él espeche, le pueden decir locomotora, a él le pueden decir vagón, a este le puede decir eh, fur, furgón Chancha, este le puede decir la chancha. Claro. Eh, bueno, a eso el compañero Esteche, militante de Zona Azul, este dijo, no, ferroviarios no, ferroviarios somos nosotros. Ferroviarios estaban de nuestro lado, ¿no? Muy bien, bien bueno, ahí, bueno, ven ahí. Sí, los compañeros la verdad que marcaron una, una entereza a la hora de, de declarar que, que la verdad que estuvo buenísimo y, y, y eso es muy rescatable. Sobre todo después que de, de estos tres de estos cuatro compañeros que declaró Wenceslada Villalba. ¿El Yo testigo protegido es este? No, no, no. Los testigos protegidos aparecen después. Guarda con los testigos protegidos que son buche. O sea, suelen. son chabones de la unión ferroviaria que por alguna cosa quedaron medio afuera. O tipos que están ahí, digamos. Hay un tipo que se está justificando dentro de los, estos protegidos, diciendo, bueno, yo tenía que entrar en el gremio y en la unión no, porque claro, si no, no me dejaban sin laburo. No, también, pero lo que creo que, que son para allá y para acá. Pero son justamente, digamos, no importa si son buena gente o no. Digo, justamente en términos judiciales son los tipos que están diciendo. Yo estaba dentro y yo, a mí vino uno y me dijo... Aportan de pocas pruebas, ¿eh? aportan cosas que ya Testimonio. sabemos, digamos. Testimonios que son... Bastante digo, bastante uso común No es que están aportando Como gran data O sea, lo único que por ahí puede llegar a servir Como interesante es que apuntan directamente A, por ejemplo, una de las relaciones Dicen, sí, llegó un llamado del gallego, gallego Fernández, Diciendo, bastante. nos tenemos que ir Por ejemplo, eso, eso es algo que suma Pero después hablar de la lógica interna de la reunión ferroviaria... No, dijo, no, pero no, no hay uno que dijo... Nuevo. No es nada nuevo. No hay uno que dijo, vino Favale y me dijo, le di un zurdo a la... Sí, hay ese testimonio, sí. Ese testimonio está. Ese testimonio está, sí. Al, que, al de la Gomera le agujería la panza. Ahí está, eh. Ese es el, el testimonio que dio, eh, refiriéndose claramente a Mariano. Y bueno, la, con lo que decía antes, está Wenceslava Villalba, es la compañera que atendió a Mariano. Ah, Una de las compañeras que primero la vio a Elsa Rodríguez, herida, Y cuando se acercó a Elsa, pensando que era un desmayo, un tropiezo, un golpe, algo, descubrió la herida de bala. Sí. Y ella fue la que alerta a sus compañeros diciendo, loco, nos quieren matar. Ese fue el grito, donde, donde los compañeros empiezan a replegar. Y un tipo de un garage, es el que llama a la ambulancia para, para Mariano, que ya estaba tirado. Eh, esta compañera Villalba le saca la mochila, lo atiende un poco, pero ya... Sí. Digo, ella reconoce que dice que Mariano ya estaba. Que Mariano... Ella era la que decía que pensaba que Mariano se salvaba y que Elsa era la que estaba... Ella no, ella es la que dice que Mariano, ella lo ve a Mariano y los, lo, lo da como lo muerto. Da como De hecho, cuando sí. llega la ambulancia, que llega después, este ella le dice a la ambulancia, ya está, ya llegaste tarde. Incluso, pero ella también pensaba que Elsa también estaba muerto Digo, en el camino se enteran de que Elsa estaba bueno la ¿Era enfermera o algo así esta señora? No, no, pero era la compañera de... Yo también, me un tipo bañado en sangre Supongo sido muy fuerte descubrir la herida de bala digo Cuando te acercas a una compañera que crees que está desmayada Claro, la parte Elsa tenía una en la cabeza ella tenía una en la cabeza Y sangre en la cabeza es como cuando en la película, el tipo empieza a agarrar sangre por la boca Ya está, esperanza Sí, bueno, ella en su testimonio, que fue muy fuerte, qué sé yo, este, los, los, los jueces le pidieron, le preguntaron si necesitaba un receso, de hecho hicieron el receso y la compañía dijo, no, quiero declarar, claro. los jueces hicieron el receso igual, se reanudó, la mena con total interés, no, mirando es, a la cara a los jueces. El receso lo necesitan todos los demás. Y claro, <risa> sí, eso era claro. la sensación. Mira. Bueno, al otro día, ya el martes este, 28, llegó el turno de los canas, ¿no? Uh -huh. este, parece que hay un virus en, en, entre los canas que es el no me acuerdo, ¿no? Mm. Algo que fue recurrente y que sigue pasando, más allá de que cambien el azul por el verde, como pasó en las últimas jornadas con los gendarmes. ¿no? Pero, por ejemplo, es muy bueno, o digo, gracioso hasta el punto del humor negro. De, eh, una de la aclaración fue la del subinspector, el entonces subinspector Sergio Domínguez. Él no recordó dónde había dejado su móvil, el móvil 130. Ah, él, no recordó dónde estaba. No recordó tampoco si los móviles se habían movido en el ámbito de dos horas y tampoco recordó nada referente a su jefe, el subcomisario Garay imputado uno de los principales policías imputados dentro de la causa ¿no? Este, parece que la mala memoria le trajo buena suerte, porque el entonces subinspector fue ascendido el mes pasado a inspector. Mira. O sea, tiene mala memoria, pero... Ah, tiene ese, buena caray, suerte. el que fue ascendido, claro. A lo mejor vamos con tanto... Domínguez, hacer... Domínguez, Domínguez, Domínguez. Domínguez. Caray, es el general jefe al que no, él no se acuerda nada de lo que hizo. su quién? Nada, quién? Caray. Llegó al punto de que de no reconocer nada que hubo que leerle las declaraciones que él dio en primera instrucción. Ah, mira. O sea, le, se le, dijo, leyeron, le leyeron lo que él mismo había declarado. Al punto... De ¿Quién dijo entre, era, claro, yo, usted? de Claro, yo. dijo Pero con testimonios que son muy importantes. Por ejemplo, él toma declaraciones en el mismo día de personas que le dijeron eh, que vio cómo gente de la Unión Ferroviaria levantaba vainas del piso. Sí. ¿Cómo no, no se acordaba esto? Bueno, no se acordaba. Bueno, cazadores de ah, colectoras sí. recogen vainas para alimentar a su familia. No, vainas de, de chaucha, supongo, ¿no? de... Está bien, sí. Podría haber sido. Bueno, mm. en el mismo estilo llegaron Racal de... de digo... Llegó también Recalde que es un personaje bastante conocido porque fue su comisario de la 48 y no la 50. El, no es el.. No Recalde. No, Rac ah, Racalde, no, sí. yo me iba a decir el director de la o sea, Fue el.. No, pero él eh, fue enviando su comisario de la 48 y de la 50, responsable del asesinato de Marcelo Báez, y compañero del Perche Solanas, un, un, un tristemente célebre policía que solía dejar una percha en la tumba de los pibes donde había matado. Ah, sí, pero qué, qué es ¿no? sí, sí. una hermosura Es un hecho. personaje literario siniestro sí, sí, sí, da una cosa Lampo, ¿no? Un... Sí, una cosa Medio así, sí, sí ciencia ficción jodida. Bueno, el percha. El percha es, sí, con, con lo tiene hace rato individualizado. Digo, hay ¿Qué? mucho... ¿Pero ese? Bueno, con hay, hay que hacer... El claro. cuando hay un chabón así no es justicia, que valga, hay que un, meterle un corchazo. Discúlpenme, eso es que si, si pico de justicia por una propia y si me voy a la mierda. Pero ese chabón es que... meterle si va corchazo miedo. Bueno, hablo a título personal, no hablo a título. <risa> de... No, no hablo título, por lo menos entre nosotros. Hablo a título personal y no a título de programa, es que meterle un corchazo, hijo, hijo de puta. Me estás jodiendo, que es una especie de, de justiciero, de anti Sí, aparte hace? de dejar su sello, ¿no? El tipo Está tenía loco. una lógica de limpieza. No, ni no, no siquiera, es loco. Eso. Sos un hijo de puta. Sos un hijo de puta, sí. Bueno, entre otros policías, <ríe> en para mostrar también de que no es un policía, es toda una institución. Le tocaba el turno, el día 3 le tocaba el turno de declarar a otro policía. Ya estos eran solamente los que habían hecho guardia en la sede de independencia para que no se retiren cosas de la Unión Ferroviaria porque ya estaban en juicio. Entre los que le tocaba declarar estaba Martín Alexis Meredo. En ese momento el tipo estaba solamente custodiando es, Le tocó custodiar La, la, la sede, de la la sede local Tres meses después Le pegó un balazo por, en la cabeza a John Camafrectas En el barrio de Montserrat Asesinato que está comprobado Que fue en, con el pibe arrodillado Y con el arma apoyada en la cabeza uh... Pero nos quedamos con la gana de ver la cara al hijo de puta, este porque la Fiscalía desistió de su testimonio dentro yeah. de otros no, tantos no, no nos conviene, déjalo, déjalo, déjalo, No, no, no se lo molesten, a ver de... si te dispara. ¿Qué es esto? Entonces, a ver si la ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Qué país vivimos? Y el día 4 llegó el turno de los testigos protegidos, ¿no? De los testigos protegidos son estos, un poco ya lo hablábamos antes, son esos testimonios de eh, que dijeron los fierro, sí... No tenés que dejar subir a los zurdos, la consigna era esa, ¿no? los zurdos no tienen que cortar la vía, eh. qué sé yo, así. Pero así. Era complicado por eso. Sí, sí, estoy ahí. Perdón, disculpa, eh. o sea, Llegó el turno de, lo, de los gendarmes y prefectos y llega a todos bajo el mismo símbolo de, no me acuerdo, no sé, no sé, y a todos hubo que recurrir a los que habían hecho una declaración en primera instancia, a los que ya habían hecho testimonio. Y así fue pasando toda la semana, entre, entre la entereza de los compañeros que están llevando la causa adelante, peleándola, que son los compañeros de Mariano, y los asesinos. Así que esa, esa es más o menos la historia. La, historia. la dilatación, o sea que los, los únicos que se acuerdan son los compañeros de Mariano. El los resto... compañeros que se acuerdan y que marcan su interés, digo, porque claro. no es fácil declarar, digo, también declaró Elsa la semana anterior, digo, fue muy fuerte, Elsa declaró casi una hora y pico, mirándole la cara a Pedraza, y, y los tipos no le pueden ni sostener la mirada. Este, los policías no se acuerdan, los compañeros lo tienen reclaro y la sigue luchando eso es más o menos la semana que bueno, muy bien, está, estamos acá negociando unas cuestiones con, quiero, con Dani perdón, pero, quiero un poquito más me dice de quiero, tiempo en su partecita en, no, una mi partecita me no, me es, sí. es para es para los oyentes <risas> para música en un sentido tiene un poquito más tenemos una cosa muy especial que... nos ayer me dijo segundos. tres minutos, le puse cuatro no, ahora quiere cinco eh, pero ah, por, no sé si tu marido te contó las cosas que hablamos pero sí tu marido sí tu sí, marido. Mi marido porque justamente se cumple un aniversario justo cae como una efeméride musiquemos el sentido. Ah, que después ya tiene que Pero todo el que haya entrado a Google hoy sabe de qué, a qué me de refiero. qué a hablar. Bueno, pasamos a otra noticia de la semana. Dale, otra noticia. Pim, ¿Qué pasó? El miércoles en Humahuaca, en Jujuy, en el barrio Santa Bárbara, sí. en las más precisamente en la finca Beira y Colorado, sí. aparecieron dos colectivos con integrantes de la organización social Tití Guerra, que pertenece a la red de organizaciones de organizaciones sociales que coordina, dirige Milagros Sala. para palermo de los simios, ¿no? Tití, palermo sí. de los simios, ¿no? Muy adecuado. Bien, bueno, Selección de noticias. Eh, en realidad, esa, ah, bueno, viene ya, a sí. cuenta esto que Titi Erra se llama porque es un, el nombre de un preso que murió en un, en la cárcel, digamos, una, una muerte muy dudosa y se armó una agrupación que con el nombre de Titi Guerra. Dudosa no porque murió, porque ¿sabes cómo murió? Le metieron en un colchón, lo envolvieron y le prendieron fuego. No. Ah, ah, bueno, no lo sabía esa río. parte. No, ninguna duda la esto. La <risas> la no hay, no hay ni ninguna duda, la duda, de cómo se la, duda es, la duda es por qué pero, se usa mucho claro, eso se usa muchísimo ¿en dónde? ¿La cárcel, o sí, sí, sí, ¿La sí. Sí. ¿en la cárcel? sí, claro hay mucho cárcel o en la fábrica de colchones claro, la fábrica <risas> encima nos parece el flagelo le no, parece sí. lo que deja perchas cárceles o inquietud de menores que es la versión cárceles para menores bueno, ¿qué pasa? llegan estos dos colectivos con varias personas digo que alrededor de 60 personas 60 personas cada uno o 60 personas en total en total entre los médicos bueno, un poco más capaz en sea, 30 alumnos y 30 alumnos todavía No sé, Nahuel, más o menos, sí, entre 60, 80 personas. Una cosa, sí, no las, no las conté. ¿Dónde quedó el rigor periodístico? Estoy, estoy preguntando no sé. una, cosa, una okay. cosa clave para entenderles. En dato comprobado es que después de lo que termine de contar, terminaron de esas personas 58 presas. ¿Cuántas había antes? O sea, está bien, había 30 y 30 menos los dos choferes. Oh, okay. <risa> Y, y, el número 58 pesa. ¿Ves bueno, que el rigor periodístico te ayuda a ¿Qué pasa? Llegan a esta, a esta finca donde sí. había familias viviendo en unas tierras y empiezan a reclamar por tierras que supuestamente eran de ellos. Ellos decían que tenían boletos de compra y venta. Los pobladores de Humahuaca que vivían en esas fincas, más los vecinos que van a ayudarlos, acuden, se, bueno, empieza a, a ver palos, piedras, ta, ta, ta y en un momento sale un disparo al menos un disparo que da en el cuerpo de Luis Darío Condori y lo termina matando sí. en el medio de todo esto la policía ausente cuando aparece aparece para reprimir a los pobladores se lleva presas a estas 58 personas de la organización ligada a la a la red de organizaciones de Milagros Salas eh... es probable que se han llevado preso un chofer, porque 58 menos Condori 59 menos un chofer hay un mal, yo que ido preso. No, estoy haciendo bueno, las cuentas, perdón. está bien. Mientras hago no hacer las cuentas, yo te cuento que antes, previo a eso, ya eh, el fiscal Gustavo Araya había eh, mandado la orden de que estas personas que estaban invadiendo estos terrenos donde su, que supuestamente les pertenecían, desalojen el lugar, eh, se llevan presas a estas personas y al día siguiente empieza a haber una especie de movilización popular en medio de todo eso, el intendente de Humahuaca renuncia. Tiki. Esa renuncia queda a la espera de que la apruebe el Consejo Deliberante. En el cajón, el día jueves. Ajá. El Consejo no, no, Deliberante no, la... no sesiona porque casualmente todos, digamos desde el presidente para abajo, todos empezaron a enfermar. Ay, amiga, tú no sesiona porque tú no... <risa> sí, no, se porque se me se Ya pues papas, cebollas. Bueno, vale. no sesiona. Al día siguiente, eh, el intendente, que es el intendente del Frente para la Victoria. ¿Cómo se llama? Roberto Lamas. Lamas, sí. Es muy gracioso llamar, nombre, ¿no? no sé, sí, como nombre muy de, tenel, de telenovela. Sí, Roberto Llamas. O Llamas, podría ser, claro. claro no, es en eso. El norte Llamas. Bueno. Cóndor, Cóndor y llamas, llamas. Todo tiene nombre de animales. Al día siguiente se arrepiente. En el norte todo el mundo tiene nombre de animales. Se arrepiente y quita la renuncia. Salvo, yo como que no te explico. Salvo Quispe. Y sí, salvo Milagro Salas. Pero, pero retira, la carne. retira la. <risa> Salas la carne, claro, sí, eh, Retira su renuncia, dice que había renunciado bajo coacción y presión. Eh, y y el, bueno. Se, de haber apunado, son apunados. Quedan bueno, eh, detenidas no fue tan bueno eso, tres no. personas. Yo puedo decir ¿la sí, sí, seguí, a la sí, de. Sí, sí, claro. Bueno, quedan detenidas tres personas eh, como sospechosas. Digamos, de los 58, al día de hoy quedan tres detenidas como sospechosas. ¿Qué? ¿Del disparo? No claro el disparo? Sí, porque hubo testigos. Bueno, no. alguno habrá dicho que vio a uno, otro, ahí digo, no. seguramente no hubo un solo disparo. Eh, bueno. Pero entonces vos decir que las personas que dispararon estaban con el, venían en los micros. Venían en los micros, ¿qué pasa? Mm. A todo esto, obviamente, enseguida se empezó a ligar la relación entre esta organización y entre Milagro Salas. Milagro Salas sale a decir que. Eh, primero que el que murió era parte de su organización digamos no de su organización sí perdón era parte de Tupac Amaru después que con la otra organización brazo, con, brazo con la organización Titi Guerra ellos habían cortado relación el 23 de agosto mm. a todo esto eh, bueno por ejemplo desde Anred empiezan a publicar fotos eh, de distintos lugares donde se ve al hermano eh, digamos, a uno de los dirigentes de esta organización que es hermano de este Titi Guerra que murió con Milagro Salas en distintos lugares. Por ejemplo, cuando la Nata hizo todo este programa con sí, Milagro no. Salas, él estaba ahí con Milagro Salas. Me acuerdo, eh, me en el Facebook de esta de esta, de esta este, organización, este, también es, se ven vinculaciones con la organización general de Milagros Salas. Está etiquetado Milagro Salas en una no, foto con no, él. No, así. No, pero, puso un puso me gusta a Milagro Salas. No, pero se ve, por ejemplo, que... Eh, Apoyan la estatización del IPF y está eh, la organización Titiguerra Guerra y abajo dice Red de organizaciones sociales. Ah, este, claro, bueno, así un montón de cosas, pero lo que me resulta más llamativo es que la ul, las últimas son llama, varias fotos llama, que llama. se ven. Sí, sí. La, son muchas fotos que se ven, son del 23 de agosto. ¿Son, ¿Son fotos de portada o fotos de muro? Porque ojo con eso, O, ah, o ah, fotos de perfil. Ah, del Facebook. Sí, sí, sí, no, estoy pensando ¿qué le, ¿Con qué le remato? No, no sé este, Bueno las, Muchas de esas fotos son del día 23 de agosto Que casualmente es el día que Milagros Sala dice que rompieron uh, ¡Pone día! Ella dice el 23 uh, de agosto Que fue el día del éxodo Eugenio, o sea, todas esas fotos que se vieron Ese día en vez de estar ahí celebrando Estábamos rompiendo relaciones Qué loco sacar fotos de un rompimiento Y uno saca la de. Y así contento ¿y sí, Pero a lo mejor Porque subió una foto del Facebook que no le gustaba. Claro. Dijo, yo como me rompo. Claro. Hay claro, estar, claro hay ya, ya no me gusta. Es una forma de decir ya no me gusta, pero big time, bien grande. Bueno, bueno cerramos con una noticia de qué índole. Un aniversario que se cumple. Un aniversario que se cumple, que no, no. me pusieron 15% de tarjeta de crédito hace 5 días. Cinco ah, días. sí, ese aniversario. Ah, una semana. Una semana, una semana. De, una de una semana. No, básicamente contar que hay mucha gente que está muy ofuscada porque... Cuando tiene que salir al exterior, cuando tarjetea, que era lo único que le quedaba, primero pusieron una restricción de la compra de dólares, después que no podías sacar con tu tarjeta de débito. Eso de es una exterior. frase de Bertolt Brecht, ¿no? Primero sí. pusieron una restricción de, de dólares y no, dije nada. <risa> y no dije nada. Después <risa> yeah. me prohibieron sacar plata con, por el cajero. Y, no y tampoco dije, dije nada. Porque yo no, no iba al cajero. yo no iba al cajero. <risa> y ahora sí. que yo tenía tarjeta y tarjeteaba, me pusieron el 15%. Entonces, Bertolt Brecht. Significa? Bertolt, Bertolt sí, sí. ¿qué? A la ¿Qué, vos qué fuerte, que que fu no fue. Eh. Es verdad, pero esa no, pero esta sí es de Hertol sí sí. ¿Qué? qué bueno. Qué, qué, ¿Qué pasa? Cuando Bertolt va al exterior. ¿Qué pasa cuando Bertol Cuando va sí. a Miami, de cuando verdad. va a Miami con su tarjeta, a, sí. al mall de compras, digamos, la FIP a todas las operaciones que vos compras con tarjeta de crédito, que, ¿cuál era el beneficio? Vos compras con tarjeta de crédito y acá te cobraban el tipo de cambio oficial. A pesos. Entonces vos gastabas claro. en dólares, pero acá los dólares el banco te los cobraba a. El tipo de carga oficial 4.65 no seis, seis, creo que está Y no a 6 o 7 Como sería el dólar El, el famoso dólar blue sí. eh, Entonces mucha gente veía ahí Una ventaja, digamos, los que iban a comprar afuera Porque estaban pagando el dólar mm. a 4.60 Bueno, ahora la FIP dice, bueno, si vos compras con tarjeta Te recargamos el 15% De tus compras que después va a ser deducible de ganancias, digamos. O sea, yo pago el 15% y después tengo que hacer una presentación que todavía no está muy claro cómo mm. y me lo descuentan de ganancias. Lo que hace Rafi con esto es, primero, recaudar un poco más, frenar un poco la compra de la exterior y aparte, digamos, blanquear que la gente si está gastando mucha plata, la FIP dice que va a empezar a cruzar datos y dice, bueno, ¿cómo? Si vos decís que estás ganando cinco mil pesos y gastaste mil pesos en Miami. ¿Cómo puede ser? Ah, pa pa pa pa, no, pa, pa Y claro. tampoco y ahora tampoco va a venir va a servir la onda de eh, me compro una una Mac en, en el exterior y vengo usándola y digo, "No, esta ya es mía." Claro. No la declaré y ahí, cuando si entré. Y si la tenés tirada. igual ah, pues, más o menos más o menos eso va a pasar. La, la, hay un, un par de... de pues si no, venir un, un, un sabueso, un perro así. Un perro de, tío, de, de policía diciendo... No. Hay perros, que para que vuelan perros para que huelan Mac directamente. Claro, sí, hay perros entrenados para así. Hay perros para que huelan dólares, hay perros entrenados para ver más... ¿Viste cómo los, los entrenan cuando con la merca? ¿No se les hacen tomar, mandan a los perros? ¿no? Sí. Acá les hacen escuchar así, Justin Bieber... En, <risa> y les hacen escuchar también el, el grupo de Berúdo Carámbula, como se llama, de, del hijo de Carámbula, los perros. Sí, los perros. <risa> Andor <risa> de <the> Poblo. <bowl>, no <risa> <Sin> nada <risa> más Bueno, hay... Sí, es para... que soy No, no, digo, qué bajón que dónde se dónde acabaron saco... las aceitunas con anchoas. ¿De dónde sacó la ganancia después? Digo, ¿De dónde me van a descontar ese 15%? No, hay gente, si vos no pagás ganancias, no te van a descontar nada. Pero supongo que si vos no pagás ganancias... Pero lo pago igual. Lo pagás. Ahí va a ser como y un... No lo voy a descontar de nada. De nada. Ah, es una rotura. No te están de... cagando. Ah, ahí es una rotura claro, si vos, si vos no, so no, tenés, no pagás ganancias, no vas a pagar nada. Igual tampoco está muy claro cómo va a ser esto de pagar ganancias. Si vos trabajás en relación de dependencia, teóricamente, mes a mes, tenés que ir a decir a tu empleador, que bueno, mira, yo compré esto en el exterior. Descontámelo, deducímelo del pago de ganancias que hago yo. Ah, pero eso ciudadano si de la PIN no lo saben, ¿eh? sí, no con eso. eso es imposible. Y segundo, para quienes son. que, que pagan presentan declaración de ganancias una vez por año, la crítica que hay es que bueno, si yo voy acumulando de, de acá a un año, ese, ese eh, importe por mi inflación es muy bajo. Terminan, una parte termina rodando igual. Igual es algo que existe en varios pa países del mundo, esto de poner un impuesto a la compra. En Brasil es del 6%, en otros países del 7%, digamos, acá es del 15%. Eso y difícil, es algo que claro también ¿no? afecta, es y pero igual es algo que termina afectando, en cierta medida, a poca gente, digamos. O sea, Ay, sí, no, bueno, está bien, <risa> cuando viajas te, te, te duele un poco, digamos, pero no es algo que realmente tenga un impacto muy fuerte en las clases populares, por así decirlo. Claro, claro. Pero sí sigue siendo un, una forma, digamos, la, la discusión está que por ahí es algo que afecta bastante a la clase media, o clase media alta, y hay sectores, como el sector minero, por ejemplo, que siguen todavía no teniendo beneficios, para cuando traen dólares y demás y que no se sé, ataca ese sector Entonces, bueno claro. con esto yo el estado hace que se fuguen menos dólares bueno cuánto menos claro. cuánto más sería viste cuánto nunca menos no bueno cuánto cuánto más sería si en realidad atacamos a las mineras claro, Entonces, sí, en realidad, bueno. Pero bueno, es, es una, un problema que tiene sobre todo quienes vayan a Miami. Claro, no, no, pero también, ojo, el que compra por internet también. Porque también. El que hace compras al exterior también. Claro, ¿no? porque, porque, eso eso se factura. Factura, porque eso se factura en el exterior. Yo, si estoy comprando en Ebay, me están facturando en Ebay, que no sé, no sé dónde estará, pero no debe ser en Wilde debe estar en... <risa> por <risa> Bueno, muy bien. Eh, yo estoy muy bajoneado por la última noticia que tengo, que es que se acabaron las aceitunas con anchoas. Ah, pero sí. queda jamón. Pero queda jamón crudo todavía. Pensé que porque no podías viajar. No, no, no, está bien, eso no está bien. Eh, si quieren profundizar en el tema de las vinculaciones entre Milagros Salas y Tití Guerra y la titi, y la Tití Guerra pueden entrar a nuestro Facebook porque Eliana Rocío subió un link de Anred que muestra una bueno, de las fotos de las que hablábamos. Sí, eh, eh no, no es el video hot de la de la, de, concejala, de la, de la concejala de la concejala ol, Olvido Hormigos, pero bueno, eh, Hormigos. Le picaba ahí. Le ligaba, le picaba por ese rascado, bueno, ¿Qué vamos a escuchar, Córdoba? Vinculado con esto, el viaje, alguien que sí viajó, viajó tanto, tanto que se terminó matando, de hecho. Sí, ¿Qué uh, sí. ¡Viva! Arrancando. Sí, arrancando Rodrigo. la música. Bueno, Rodrigo, Rodrigo, para él... ¡Qué el lindo, viaje. Rodrigo! El viaje. Su atención. Su atención, por favor. La docta líneas aéreas anuncia la partida de su vuelo. 3.554 con destino. La ciudad de Córdoba. Córdoba capital. Capital de qué? Del ¡De cuarteto. Eres como una cometa que quiere volar. Y cuando tú es al no quieres vagar. Yo le espero mucho miedo. la paseo me está Köszönöm!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 han quedado reducidos a solo uno Estás escuchando El Palermo de los Simios Bueno, estamos de vuelta con El Palermo de los Simios Un programa distendido complicada Dani, ¿quieres decir algo? No puedo Dani quiere contar que no vio nunca la guerra de las galaxias y... y en... no, se escuchó un no se escuchó. se escuchó un no a través de una doble pared de vidrio Eh, también un oyente que se llama Manuel Yañez pregunta ¿Qué? ¿Está casada, Daniela? pregunta Casi así, pulente Y saludo al mono con navaja Matarrati, que debo ser yo, me hago cargo, que dije que hay que meterle un corchazo al percha y lo sigo bancando. Bueno, besos a Dariana García que está intentando escucharnos, espero que nos esté escuchando. Seth Misery pregunta, a través de la doble pared de vidrio, ¿Cuál es el mambo con eBay? Con lo cual, esto de que no se puede comprar, si querés lo puedes reiterar y ya de paso, Nico, te paso el pase para que entremos... Pase para hablar de los pases. Para hablar de los pases, para hablar de economía, pases, economía. Boom, pan, pin, no, el tema de eBay es igual que las tarjetas, que si vos compras, no es que no puedas comprar con eBay. Vos compras con tu tarjeta de crédito, sí. Pues tener un 15% Pues mira para de allá, mira. Para allá. Un 15% de recargo. Ahí está. O sea, si te sale 100, 100 pesos... 115. 115 se te sale... Un 15% más. se te sale 200 pesos, o sea, el 230. Dólar, el dólar en vez de salirte 4,60, te sale un 15% más. El, el, se empieza a llamar el dólar tarjeta. El dólar tarjeta, eh. Igual si declaras ganancia lo vas a poder descontar. Si declaras ganancia lo vas a poder No tenés pinta. A ver, a ver, espera. Estoy ahí. Dólar blue. O sea, dólar oficial. Dólar, dólar blue. Dólar, blue. dólar Contado tarjeta. Con Contado con Icky. Contado con por... el nombre es ese es excelente. excelente. Contado con Lidik, eso pues, porque vos vendías bonos, comprabas bonos, los vendías allá, después cancelabas la liquidación. Era, cambiaba, cambiaba un poco, era una especie de, de dólar a futuro. Era, era, era un mambo raro que se hacía, vos tenías plata, comprabas afuera, comprabas con tu plata un bono y ese bono lo podías, eh, un bono de Argentina lo podías cobrar afuera en dólares, entonces contado con Lidik. Contaba ah, con liquidación. Liquid bueno, no, con liquid paper. Ah, ah, ah, ah, bueno. Con pero jugaba con el que ya. Ah, claro, que... Pases. Pases. Pases, fútbol, corondona. Sala de ensayo. Sala de ensayo, AFA. De todo. Si yo te, mirá, te voy a nombrar un par de clubes, vos que son muy fútboleros, lo vas sí, a sacar de donde son. Si yo te digo, el club te digo Progreso, el Unión San Felipe, el Sudamérica, el Locarno, ¿vos los conocés? No sé, imagino que estarán en la isla Caimán o algún otro paraíso claro, más fiscal o menos, más o menos ¿Qué pasó hace un, un par de semanas? Viene habiendo problemas con los pases de los jugadores Esto es algo que funciona así de hace no mucho tiempo No estamos de de hablando del anti-doping Sino de los pases No de los pases No de los pases De que cuando un jugador se va de un club al otro Sí te saqué el vaso porque desapareció mi vaso. Misterioso sí, también. está bien, no importa. No importa. Ah, está bien, lo, lo que pasa es que hay equipos sí. de fútbol que cuando venden un jugador, vos le, le, le des el diario y decís, no sé, lo vendieron a Ramel Falcao River en 10 millones de dólares al en el, Atlético de Madrid. En el valor de la deuda externa de un pequeño país africano. Claro, vos decís, claro, vos decís, qué groso. Vos groso. vas, deberías ir al registro contable de los clubes y sale de River y llega al Atlético de Madrid. No. En el medio, a Ramel Falcao lo compró, por ejemplo, el club Atlético Progreso de Montevideo, Mira, la segunda, de dio, lo compró, lo anotó y en el mismo día se lo vendió a Atlético Madrid. Pues que qué interesante, ¿no? Ah, y no se va a jugar, jugar, pobre. No se va a jugar nunca. y no? los hinchas ilusionados. ¿Por ilusionados, que entró <risa> y dice se viene Falcao. Vamos a hinchar, de, a de, apareció, de, apareció de con la eso. camiseta, firmó con su nombre. No, no, no, no creo. No, no nada. pasa nada de eso. Y lo que lo que pasa es una triangulación, digamos, para. No evadir impuestos, sino lo que se llama eludir, digamos, porque no es algo que es ilegal en términos estrictos, sino pero, que... Pero entonces, no, eh, pero, es una, una eh, chantada. Es una chantada que vos decís, bueno, lo anoto en, en un club que no sea este, sí. de ese país se pagan menos impuestos, y después de ese país pero lo ese, mando a otro país. Pero a ese país, ¿se lo vende a algún precio? A ese país. Sí, a... sí, en, en, en lo que pasa, lo que se esconde detrás de esto es, es que los impuestos... Y aquí es el, el club, la, las cometas, las transferencias. Se venden 10 millones de dólares. Bueno, ahí figura en el papel, figura un millón. Mm. Y pagas impuestos sobre un millón y los otros 10 millones. Se quedó 3 millones uno, 1 millón ah, el otro. Eh, eh. Entonces. ¿Puedo quedarme el... yo con algún millón? No, no creo? creo. ser que es el club siempre, seguro. No creo, no ah. quiero que te dejen así no. tan fácilmente. Sí, voy bien. ¿Te Si te digo protegido? que soy hincha o si claro, no soy socio no, no, del progreso. es, es no? No, no, no. <ríe> Entonces, Entonces no. No, el, el, el progreso... Muy gracioso, ¿sabés cómo le dicen al a, a Clótico Pobrezo Montevideo? Los pibes de Walt Disney. Los pibes de Walt Disney. ¿por qué? No sé por qué, no sé por qué, busqué y no encontré por qué. En la chica de los pibes, los pibes de Walt a Disney. Pero salieron salió una vez campeón en el año 1989 y quién era el presidente, Tabaré Vázquez. Mira. Ahí Son, es que son, son, son, son poco nos conocemos mucho en el fondo, <risa> No pasa que en, en Uruguay casi todos los equipos están en Montevideo. Claro, como, claro. Todos, como todos los uruguayos que viven. Casi todos. Casi, casi, casi todo Uruguay está en casi Montevideo. Casi todo Uruguay está en Montevideo, está, en Montevideo, está, video, comprobado, muchas, está hay, comprobado. Hay muy pocos clubes que sean fuera de Montevideo. Bueno, en, en América del Sur hay... Casi todos los equipos que hacen este, este mercado de pases están en Uruguay. Para eso, fíjate un par, claro, y un par en Chile, que Chile también paga menos impuestos, y el nexo europeo es el locarno de Suiza. Claro, sí, otro, otro lugar donde eso. se paga bastante poco impuesto. Qué bueno, qué bueno vivir en Suiza, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Digamos, esto funciona así desde hace añares, digamos, pero este año la FIP otra vez, siguiendo en esto para recaudar más, si no, y un que los dólares al país, verdaderamente, los que tienen que entrar, empezó a investigar esto, que se dio cuenta que esto funcionaba así y agarró a 14 jugadores que habían eh, hecho este, este mecanismo de pase y les prohibió, 12 jugadores perdón, y les prohibió jugar en, eh, en, en el torneo argentino. En realidad no les prohibió, pero le dijo a Ronaldo estaría bueno que no jueguen. Claro. Y Grondona, si Grondona te dice, estaría bueno que nos juegue el Claro, y Grondona, Grondona, ¿qué dijo Grondona? Es, es muy tierno, dijo, la AFA está muy feliz de que se investigue porque yo solo no pude hacer todo, dijo. Que lo de la vuelta, decirlo de la vuelta, la vuelta. Ojo, estoy muy feliz de que se investigue. Yo solo no pude hacer todo. Y de hecho, entre Grondona, que estaba muy contento, que ahora realmente se blanqueen las cosas en el fútbol, por más de que Arsenal sea un equipo que... Cuando estaba en la B hacía este mecanismo, River le vendía a Arsenal y Arsenal le vendía a un equipo de Uruguay, y el equipo uruguayo Uruguay le vendía a los Acá Carno. Todos los equipos tienen los botines sucios, podemos Exactamente. decir. Acá Exactamente. ni ninguno que digamos, no, bueno, estos son. Entonces lo que hizo la AFIP es sacar una resolución, que era resolución 3374, que ahí los clubes tienen que informar fehacientemente. Me encanta decir fehacientemente, <ríe> esta <una> palabra. Es <ríe> fehacientemente es buena. buena. Sí. La sí. chapa, la, la Chapa, chapa. Sí, la chapa. chapa. Hay ah, ah, Con H en el medio. Fe, Las palabras con H en el medio están tremendos Sí, alcohol. Alcohol. Aprender. <risa> Aprender. Bueno, y tienen que informar de dónde vienen los jugadores, a dónde van, por qué importe, para que ellos permitir entender si hay alguna maniobra de evasión fiscal, como eh, es el caso. De estos jugadores, en el caso, el que más demoró en jugar es Botinelli, que recién hoy, en la sexta fecha, va a empezar a jugar. Mira. Botinelli. Botinelli, de, de, sí, de San Lorenzo, vale. Botinelli qué pasó, Lo, de San Lorenzo se fue a River, mm, no, pena, Botinelli pena. se fue, de San Lorenzo a la Unión San Felipe de Chile, y de la Unión San ah, Felipe de Chile vino a River. A River no a claro. cruzar la cordillera, pobre, pobre. Piatti, por ejemplo, otro de San Lorenzo, jugaba en el Leche de, en el leche de Italia. ¿Leche? En, leche. En, el, ¿En el Leche? En el Leche, okay. nada más de Leche, no, Leche de un equipo, no hagamos chistes, no chiste un leche. minuto de silencio para que cualquier oyente quiera hacer un chiste. Y seguimos, Ay, claro. porque no sigan no claro. deportando. Vale. Leche que es de, de, de Sicilia, de Sicilia está este, y está el palermo de Juárez, con camiseta rosa. Oh, para, hacer, para hacer chistes. Pues bueno, sí. no, haría chiste con sicilianos, ¿eh? no, no, no, no. Por que... eso, no, por eso, acá en Sicilia, <risa> para que no hagan muchos <risa> chistes. De leche se va de Leche de Italia al Sudamérica de Uruguay, que juega en la, en la segunda división de fútbol uruguayo. Sí. Y de ahí pasa a San Lorenzo. Bien. En bueno. el caso no se puede de Roncalia, de Boca, va al Fénix de la segunda división de Uruguay. Fenix, Fénix, lo no baja, tal vez, che, Y el Qué Fénix bueno. va a la Fiorentina. Eh, esto, digamos, eh, es, es así no, todo el tiempo. Una pregunta, digo. Sí. Eh, La idea es que los clubes ahora declaren de buena voluntad que esto pasa o hay una no, investigación. No. investigadora. esto, como, como digo antes, legalmente no, no tiene nada... Claro, no es ilegal. No es ilegal, de hecho, el, el presidente de, de Cerro del Cerro, un equipo también de la segunda división de Uruguay, dijo... Si empezamos a analizar lo que está mal en el fútbol, la política, la sociedad, hay muchas cosas que están mal. Híjole. Como diciendo, no me dejen de romper la pelota a mí. Si yo soy acá, hago esto por el bien del club, dice, ¿pero le queda algo al club? Yeah. Eh, no, ahí lo dijo bueno, si quieren investigar, que investiguen. A mí, al club, alguien le queda algo. Está todo limpio. Pero convengamos, al que le queda más guita de dos pases, no es ni al club. Ni al Estado, ni al jugador. ¿Quién es el que se queda con el, el, el representante. El ¿verdad? representante, bueno, sí. qué garpe. va, el que va Le, con, con la, la, con la conchera. Sí, obvio, que eh. no, no, no, Por eso, no, no, la, la, la parte, lo, lo que está por detrás de la AFIP es cobrar esos impuestos, esos impuestos, las, las, sobre todo las ventas de aquí al extranjero que pasan por estos clubes, tributas son ventas bastante importantes claro, a nivel sí. de dólares. Si eso pagaran impuestos, sería una entrada muy fuerte de dólares al país. lo que también. sea los hospitales? Claro, bueno, una los cosa Los hospitales, bueno, la educación. Sí, sí, sí, ponelo. Ponelo. Ponelo. sí. Sí. O roncarle, pongámoslo del enfermero, que no lo que aprende a curar el Claro. Entonces, la, la AFA, eh, la AFIP, perdón, eh, lo que hizo. AFA, FIP, son los mismos. Son todos los mismos. No, FIP. Lo, lo que hizo la AFIP es inhabilitar a, a 146 representantes. Vos para ser representantes de jugadores, tenés que presentan unos papeles en FIFA, tenés que ser representante FIFA. Agarró a todos los argentinos que eran representantes y los inhabilitó para operar fiscalmente. Hasta que tanto regularicen su situación. Uy, esa fue buena, una buena jugada. Esa. No, no. De hecho, mucho Botinelli, de hasta hasta hoy, porque de última lo que pasó con Botinelli es que Botinelli puso plata a él de su bolsillo, pagó los 550 mil dólares. El que le Es un de... argentino de ley. Porque... Carajo. Porque quiere jugar Botinelli, quería jugar River. <risa> y puso de su bolsillo él los 550, 550 mil dólares para... Levantar la inhabilitación. mil sí, dólares! ¿eh? Sí, eso claro, claro, claro, es un pase... Eso es una figura... Digamos, no, eso es un pase de San Lorenzo-River. Imagínense cuando... Falcao cuando va de Río Atlético de Madrid, sí, cuando va... va Roncalde se va a la Fiorentina. Ahí que hay mucha plata, es mucho mayor el impuesto que tiene que pagar y que va bien. Entonces, lo que hizo AFIF fue inhabilitar fiscalmente estos 146 operadores, hasta tanto regularicen la situación fiscal por los pases que se le pedían que estaban en, en una situación no del todo clara eh, después de, de eso digamos mucho más que agregar, casi todos los jugadores que, que estaban inhabilitados el uno que, que, que faltaba debutar era Botinelli pedían Botinelli en River Piatti Estracolulis San Lorenzo y en Boca y después de jugadores de Racing Estudiante Nuls Colón tal. y de Independiente también. todos todos los grandes del fútbol todos los grandes del fútbol de ¿verdad o no así que Un saludo para Rodrigo y mañana juega contra Racing. Quería decir eso. ¿no? Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema asociado a este tema, el baile de la gambeta, que es la gambeta que le estamos haciendo a la AFIP Todos los que somos, los que tenemos algún jugador, ¿eh? Con que yo, yo estoy representando a un jugador. Tengo para moverte uno a la fiebre, ¿eh? Por eso ahora vamos a bailar suerte si sabemos gambetear para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gambetear para ausentar la muerte y porque sí porque sobran las olas de matarla con el pecho y no tirarla fuera para de locales, cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y vos en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sí sabemos, café Fantasía la estrategia fría. Y si no hay ropa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Para el que viaja siempre si he de morir lo quiero como lo vejas que cuando no da mal la lana la volar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 Vas a escuchar latidos la colectiva puro corazón radiofónico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 No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislados. Los, Los martes a las 20 horas, horas La, la cuadrilla. cuadrilla. El programa del movimiento de documentalistas. documentalistas. La realidad nos convoca y moviliza.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 el Palermo de los Simios Bueno, estamos de vuelta al Palermo de los Simios Seba, tendríamos que haber puesto este separador Antes de, de arrancar con la picada a la vez. Eso sí, con un poquito de ojo de perejil ¿no? No sé. Bueno, le mandamos un saludo a José Sacristán Que nos está escuchando Pero nosotros le mandamos saludos a todos nuestros oyentes No solamente a José Sacristán Porque es importante y es conocido y es español También le mandamos un beso muy grande A Martín Carlos. Que con Seba nos lo cruzamos en la calle el otro día. Nos confesó que era su segundo programa que no escuchaba. Sí. Carlos, si no escuchas el programa, vos sabés cómo es esto. No te vamos a mandar más saludos, te vamos a hacer el, el vacío. Y vas no. a bajar el, en el, del pedestal con Aris Lipak. De que no tenemos noticias. ¿Tenemos noticias de Aris Lipak? No. De yo no estoy tranquilo. Si no tengo noticias de Aris Lipak... le eso... mandarle saludos cuando no escuchan. Claro, está. Cuando no, no escuches, <risa> no no le saludos. Cuando no escuchamos le mandamos. Hoy no le mandamos saludos a Martín Carlos. Eh, Bueno, Adriana García nos está escuchando. Le mandamos un beso a la suegra de Manuel. Eh, también nos está escuchando Juan Lautaro. Juan Lautaro está haciendo unas cosas. Increíble. Está tirando una magia con madera. Busquen Estudio en Necochea. Busquen Estudio Necochea, loco, y sepan lo que es La Posta. Boludo. Nada de ese es novismo de Palermo. La Posta, el diseño, la ergonomía, ¿saben dónde está? En La Boca, chabón. Sí, en La Boca, en Palermo Bosta. Ah, mira, acá Martín Canos dice que... Martín Canos, a quien no vamos a saludar ¿Sí? hoy... Nos dice que Aries Lipa que está en camino para acá para escuchar el tema de los simios con él. Bueno, si yo me entero que Aris Lipa y Martín Calos están en el mismo territorio, en el mismo lugar, le dedico le digo a John Leymour, con quien no me hablo, pero le digo a John Leymour que le dedico un tema a ellos. Dale, dale, digo, decime, digo, pero tengo, tengo, que, tengo que tener la, una demostración, este es el desafío para Martín Calos. El desafío es que yo tengo que tener la demostración empírica foto, de que están juntos. Una, una foto. Me suben una foto al Facebook, buscan la manera de hacer algo para que, que, que nosotros se, sepamos que están que juntos. Pónganse la ropa primero. Sí, pónganse la ropa primero, eso sí. Sí, por de favor, por favor. Bueno, qué sé yo, qué sé yo, somos claro. gente de nada, somos, somos progresistas, no, somos monos, bueno. Pero algo algo tienen que estar haciendo para que nos demos cuenta de que esas fotos de hoy, tenemos que decir, no sé... Con la dos, tapa Con la tapa del diario. Con la diario. Pueden sacarse la ropa se y cuenta. vestirse con diario. Bueno, le voy a mandar también eh, a Juan Pablo más, más data. Ese tema que vos querías escuchar, ahí Norma, no más normal, ahí más nomás. Es de Jorge Lazaroff, es un uruguayo amigo de Maslia, este es un dato irrelevante totalmente, chusmerío chumerío puro. Y en www.goear.com, o sea, Ahí está el disco, Juan Po, así que no rompa malas bolas y en vez de decir, preguntar qué disco tema es, manda un saludo. Ya está, te quitó mi nunca No, vamos, pone, Adriana García dice, no, soy la mamá de Daniela, como la suegra de Manuel Yanes. Sí, los estoy escuchando, ¿se entiende? Bueno, bueno, está bien. No, no soy la suegra. No se hace de caro, no Se hace caro. <ríe> Bueno, Adriana, quiero decirte que Dani hace un tiempito que está viviendo con un tipo que se llama Manuel Yanes. No sé si vos lo sabías, perdón, <ríe> quizá tiré una data que no había pattern, que tirar. Quizás. Bueno, basta, yo lo voy a dejar, de... a ver qué dice Juan Lautaro porque le estoy chupando tanto las medias que se ve que ¿verdad? ¡Vamos! Sí, Primo, made en la boca, qué grande, cuánto honor Bueno, tampoco te agrandes, te Juan ¿eh? la, cosa, la cosa no <risa> Somos está, así es, El es. horno está para vos, yo ya está todo mal con Martín Calos Está todo mal con Aris Lipak, todavía no, pero si no lo escucho me voy a preocupar, y con Juan Lautaro ya me Ya está todo mal con todo, me cansé, chao, me voy a la mierda <risa> Chao, Dale, vení, bueno Dale, vení que tenemos la sección, bueno, la sección de Antonia no tiene la Antonia no tiene la culpa, Porque no. él siempre, algo, algo ocurre en la ciudad. Uno no elige a sus padres, uno no elige el país en el que nace, uno no elige la religión en la que bautizado, Dicen, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué tenemos para hoy en esta sección? Contanos. Vamos a hablar un poco de lo que es el programa cultural en barrios. Sí, la cu oh, oh, oh. los bueno. cursos de percusión que hemos hecho. Que el programa Cultural en Barrios tiene 25 años funcionando en la ciudad de Buenos Aires, se brindan 1.200 talleres aproximadamente, o sea, talleres de arte, de recreación, sí. etc. Eh, los docentes de este programa estuvieron a principio de año 5 meses sin cobrar. Cinco o sea, meses sin cobrar. Cobraron recién a fines de mayo su primer sueldo del año. Eh, bueno, denuncian que, que el gobierno de la ciudad tiene una clara intención de vaciar el programa y, digamos, desmantelar como hace con cualquier cosa que vaya destinada, esto, esto lo digo yo, eh, digo, me parece. De personal, claro, si no, personal, no, es, digo, no es una postura del de cualquier cosa que vaya eh, para los sectores subalternos, populares, populares etcétera. Sí. Este, es tu... este programa es el de los que dan los secundarios por la tarde, la primaria, en las escuelas primarias, las escuelas primarias. Eso fue que después, se hacen... Pero bueno, perdón. nos adelantamos. Entonces no. Pero sí, después de las 6 de la tarde Dej, en las escuelas primarias. Déjenla hablar a Daniela, no me hagan enojar. Ya me peleé con la mitad se en Me acabó el gente. jamón, entonces tengo así. Me pele ¿Sabes qué me pone así? Creo que la Lanchó al final. Va a quedar poco tiempo para después. Bueno, dale. Bueno. Estuvimos hablando con María Sol Copley. Eh, María Sol es delegada general... Col Coldplay. Coldplay. Ah, Coldplay. Copley. Es delegada general de ATE por sí. el programa cultural en barrios. Sí. Eh, es docente de flamenco en el Centro Cultural Macedonio Fernández en Matadero y en el Centro Cultural Osvaldo Puglies en Villa Crespo. Y, bueno, nos estuvo contando sobre la situación laboral y los conflictos salariales que estuvieron teniendo a principio de año. Muy bien. Cusante de flamenco, ¿eh? de flamencos. Es el que todos los años y es que nos pagan con muchos meses de retraso. Eh, siempre tienen alguna excusa, digamos, pero el hecho es que nosotros cobramos este, nuestros sueldos de enero, los cobramos en, en mayo o junio, todos los años. En parte, digamos, esto es producto de un conflicto eh, de base que es el modo de contratación en el que nos tienen. que Es un modo de contratación anual que se renueva por decreto, o sea, por una resolución. Entonces nosotros en diciembre nos quedamos automáticamente, los 500 docentes nos quedamos sin trabajo a la espera de que nos hayan recontratado, cosa que tampoco nos lo aseguran porque hemos tenido más de una sorpresa en donde la gente se entera de que no tiene trabajo de repente dos o tres meses después de que estuvo yendo de hecho a trabajar porque nosotros no cobramos pero vamos igual a trabajar suponiendo que estamos contratados pero tampoco tenemos esa certeza. Bueno, eh, eso es lo que estaba contando María Solco Play Ahora, lo que me contaba también es que son 498 trabajadores Eh, que el reclamo ahora principalmente es porque por ejemplo no tienen estatuto un reclamo por un estatuto docente para ellos claro, ellos que, que son monotipotistas tienen un así? no tienen un contrato, contrato pero se les firma como contaba recién una vez por año un contrato de basura un contrato de basura típico de lo que viene en la ciudad sí. Sí, y de otros sectores también, pero bueno, digamos, eh, en el gobierno de la ciudad se ve quizás con más frecuencia. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Habían firmado un acuerdo con el gobierno de la ciudad por el cual se comprometían eh, que para dar de baja a un docente <coughs> o sacarle horas, tenían previamente que eh, presentar una nota al coordinador de ese centro cultural explicando los motivos, las razones y con una firma de ese docente que avale que, bueno, que era así. Eso no se cumplió y se siguió eh, desvinculando gente sin ni siquiera avisarle cuando, digamos, se enteraban una vez que no empezaban a cobrar, o no cobrar y así. Eh, así arbitrariamente. Y, eh, bueno, le preguntamos también a María Sol Copley sobre la importancia de los talleres teniendo en cuenta que eh, son talleres que se dan en los barrios y que quizás Eh, son como lo más cercano que tienen ciertos sectores para acceder a un curso de percusión, no. a un, un, curso, un, un taller de guitarra de, o, o algo. De flamenco también, Pero, por ejemplo. Cosea, sí, si eh, bueno, y esto nos decía sobre la importancia que ella cree que el gobierno de la ciudad, y en este caso particular el Ministerio de Cultura, le da al taller cultural en barrios. Nosotros consideramos que no no hay ningún tipo de, de, de ni de valorización de, ni de ni de importancia ni de recursos o más bien que se, todo esto se manifiesta en, en, en la no existencia prácticamente de recursos para el programa este desinterés este, esta poca digamos, poca valorización que se hace del programa, se manifiesta en la escasez de recursos. Nosotros cobramos salarios miserables este, en comparación con cualquier docente, que ya tampoco es una gran cosa, digamos, y aún así nosotros cobramos muchísimo menos que un docente de educación, incluso de educación no formal, eh, no cobramos antigüedad, este, no cobramos ningún tipo de plus, o sea, cobramos el salario así más básico. este y no se nos reconoce ninguna otra cosa. Aún así, digamos, los profesores somos los que sostenemos estos espacios porque nos damos cuenta que son lugares imprescindibles para, para la gente del barrio que no puede acceder a otro tipo de cultura. Y ahí es donde vemos justamente el desinterés del gobierno de la ciudad que apunta a una cultura privatista. ¿no? O sea, una cultura, una educación, una salud. O sea, en general hay un, un interés elitista y privatista que hace que justamente estos lugares estén completamente al margen de, de sus políticas en general. Bueno, eh, son 36 los centros culturales eh, del programa Cultura en Barrios. Como El los villares, 90, 36 como los villares. villares. Sí. El 90% de esos centros culturales... Eh, se funcionan, como decíamos antes, en escuelas, en escuelas eh, que hasta las 6 de la tarde funcionan como tal y después se convierten en centros culturales. Eh, que, decir, la, cenicienta, la cenicienta de, que, de escuelas. Claro, ¿no? o, como, o como Clark Kent, durante el día es un periodista en Metrópolis, pero por las noches es un centro cultural. Claro. Sí. Ahora, eso genera una problemática que claro. el gobierno de la ciudad no está considerando imaginas que ya de por sí las escuelas primarias se distan mucho de tener instalaciones ideales para cualquier tipo de actividad, incluso para lo que están eh, predestinadas. Imagínate que de ahí en más cualquier otra actividad como danza, eh, percusión, etcétera, o pintura, incluso imagínate que digamos la mayoría de los de los alumnos de estos talleres, por ejemplo, de plástico o de pintura, se tienen que sentar de repente en banquitos que están preparados para nenes de 4 o 5 años. Digamos, tenemos que hacer, hacer un taller de danza contemporánea en un aula que mide 3 por 3, con un cupo de repente que se anotaron... 40 personas, pero además, imagínate que el gobierno no pone este ningún tipo de presupuesto para todo lo que son materiales, o sea, colchonetas, equipos de música, eh, pinturas, eh, bueno, y así, digamos, instrumentos, la verdad es que se nos complica muchísimo la tarea. Eh, bueno, digamos cómo se arreglan con esta con esta falta de presupuesto que no da el gobierno de la ciudad ¿Cómo tienen se que pedir colaboración a la gente para poder comprar estos materiales que necesitan porque además no pueden tener un presupuesto una caja chica no está prohibido. Eh, tienen complicaciones también con los directores de las escuelas Recién fuera del aire se estaba diciendo, por ejemplo, la gente de limpieza, que tiene que limpiar doble. Bueno, los directores también se quejan porque el lugar se desgasta, que es lógico. Eh, y cuando... ya de por sí las escuelas están bastante destruidas, imagínense con un doble uso. Se sí, tengo que decir, sí. cuando bailan le sacan viruta al piso. Claro. <risa> claro. Es lo que va a todo eso. No, igual también es para destacar que son docentes que son gente que está muy calificada para hacer lo que hace y está súper negreada y en las peores condiciones. Sí. No es que tengamos nada contra los negros, aclaro. Él lo dice título personal. Claro, él sí tiene no algo. No nada. El, el, el, el hermandad. Claro. Bueno, pero eh, ella también me decía que también la queja es justamente no reciben capacitación. Digo, están, pu muchos pueden estar muy capacitados, pero sin embargo hay ciertas problemáticas también típicas de la población que asiste a esos talleres que requieren tener una capacitación constante. Eh, además, el programa Cultural en Barrios es uno de los más grandes, si no el más grande, dentro del Ministerio de Cultura por la cantidad de docentes que son y por la cantidad de eh, alumnos, estudiantes, que a los que asisten, que asisten, perdón. Y bueno, contaba también que justamente por esta razón que creció tanto, que ellos consideran, desde por lo menos desde ATE, que deberían dejar de ser un programa porque les está quedando chico y que además no hay publicidad, el gobierno de la ciudad no hace publicidad de nada, entonces hay cursos como, por ejemplo... No hace publicidad de eso. De, de, ¿Ah, claro, es, de, de los sí, talleres. Sí, sí, sí. Entonces bienvenido lo vimos todos los claro. lados. Pero esto no lo vemos. Y a David Yankee, viene con David Yankee. Eh, Vieron que tiene. Hay una, hay una que se <risa> llama Daddy Yankee, una de las que habla. <risa> es una hindúala, es una, te, lo, te lo googleo. Ay, es la filosofía de y no te des cuenta que estás cagando el mundo, eh. Te dieron todas las semanas con. Sí, sí, sí. Después el... habría que buscar y hasta cuando celular, sí. a la el celular. Ojo que no es el de los Beatles, porque todo el mundo está confundiéndoselo con el, el de los Beatles, que sí, no es, es el de no, no, es la Ah, pero es la reencarnación, algo así tiene que ser. Seguramente, pero reencarnó un hijo en uno más hijo de puta. No, bueno, eh, volviendo al tema de la publicidad, digo, no, no hay publicidad para los, taller, los talleres. Entonces sucede que algunos, como por ejemplo yoga, tienen un montón de inscritos y otros que en lugares privados se pagan muy bien, como por ejemplo fotografía, no tienen tantos inscriptos porque no se conoce la existencia de esos talleres. Eh, bueno, eso es como para pintar un panorama de algo más de lo que está sucediendo a nivel cultural en la ciudad de Buenos Aires. Y Antonia no tiene la culpa. En todo caso la tiene papá. El papá Ahora, que... Sí, dale. Vamos a liar, me estaba liando, ¿no? Hay una efemerie que... Que se nos que pasó, linda, se sí, pasó, se se pasó, se nos pasó, se nos pasó. No me gusta mucho Yo muy fea la vinculación Porque es con Macri Que es ah, Queen la, la banda de Macri La banda con la cual se casó La banda que canta Y eh, se cumplió este miércoles El aniversario del nacimiento De Freddie Mercury Y se cumplió 65 ¿Tienes? años ¿Puedo decir una cosa? O sea. ¿Puedo decir una cosa? es es Tiene una, una reflexión quiero Que los oyentes opinen Porque yo quizás no tengo todo muy claro Freddy Mercury es a Macri, lo que el Eternauta es a Néstor. Lo dejo acá, chao. Vamos a la música. Jungee. <laughs>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 Estamos escuchando de cortina musical. Ahora le voy a pedir a Seth que me suba un poco el volumen. Sube un el volumen. Sí, muy suave. suave. A vos te gusta. Sabes quién es. Es William Shatner, conocido como el Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. No es Aspen. Es la colectiva. Sigue siendo el palermo de los simios. Bueno, les traje esto. Escuchémoslo un poquito más. It hasn't yet. Yeah. Es casi como... Es muy cachondo. bueno. bueno tiene una onda Barry bueno, lo mismo, es como Barry White. Es una onda, tiene una onda Johnny Cash, tiene esa onda Crooner, ¿no? Esa onda de tipo que canta grave, medio te habla, ¿qué sé yo? Sí, loco, es mm. William Shatner. Mm. Mm es William Shatner William Shatner quien fuera famoso por ser el Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas a ver si lo entendemos, es un actor el tipo bueno él. el Capitán, el Capitán, Capitán Kirk Capitán hace, digamos, hace tiempo que viene sacando discos sacó en el año 1968 The Transformed Man eh, después sacó un disco en vivo después sacó un tema que se llama Spaced Out como que sería fuera del espacio con bueno, Leonard Nimoy ¿Quién fuera? Spock El Dr. Spock eh, Y este disco? Y este disco del 2004 Has Been eh, Que se llama Has Been is Present Perfect Es ¿no? la fórmula del Present Perfect Un tiempo verbal, no importa, sí, es sí, inglés Sacó también Exodus An Oratorio in Three Parts O sea, un oratorio Quemante, súper quemante sobre el éxodo judío Bueno, nada El tipo de la comunidad Y el año pasado sacó un disco que viene en esta misma onda de esto que estamos escuchando, que se llama Seeking Major Town, como Buscando al Major Tomb. Donde hay una versión de Space Oddity de Bowie, impresionante, y una versión de Rhapsody Bohemia, súper tediosa, más tediosa que la de Queen. O sea, no tiene desperdicio. En verdad no canta el chabón, recita, recita en el medio. Pero recita de una manera muy graciosa. ¿Por qué les traemos esto hoy? Porque justamente hoy, 8 de septiembre, se cumplen 46 años del estreno de eh, Viaje a las Estrellas. La emisión del primer capítulo. Eh, no duró tanto como uno quisiera creer, eh, Viaje a las Estrellas. Duró tres temporadas, tres años, 79 capítulos. Y fue cancelada el 3 de junio porque, porque tenía poca audiencia. Lo que pasa es que después de ser cancelada empezó a aparecer esta gente, los llamados Trekkies. El, el, Estos nabos que se van, sí, se disfrazan, sí, se disfrazan, Sí. Se Olgita, se el... sí. Que, del no, no hay que pedir paredón porque sería gastar balas. No, no, ah, se no, gastar balas. No, se vuelan, no. de todo Nada, culo, son no pobres tipos. Cargamos. Pero, eh, digamos, es una. Es, se volvió muy de culto Se hicieron películas, todo. Y yo tengo una pequeña selección de, de curiosidades para ustedes. Y finalmente lo que vamos a escuchar hoy en este bloque de Museo de Consentido. Primera curiosidad: en el año 1968. Star Trek, es la, estamos hablando del año 68, Estados Unidos. Star Trek es la primera serie en mostrar un beso interracial. El Capitán Kirk, blanco, judío, o sea, ya no es de judío, y la Teniente, un no, se dan un beso en el año 1968, un no. año antes de que, la, de que la serie fue levantada. Uy, le ese, ese año, ese año es asesinado Martin Luther King. Nada, nah. nada, oh, no sé. ¿Soy una relación o no? Se lo dejo a la CIA, al FBI. Nada. Bueno, escucha, conspirativa, escuchate... Conspirativa. No, pero para, para, para. Años 60. Crisis de misiles, ¿no? Con Cuba. Bueno, en la serie original, los miembros de la tripulación que tienen el uniforme rojo, había tres colores. Rojo, azul y amarillo. Los que tienen el uniforme rojo son los que más mueren. Ah pero escuchate, tiene los porcentajes, los que tienen amarillo 10%, de, muer 10 de muerte Chisna, 10% de muerte azul, sería Estados Estados Unidos, Estados Unidos, 8%, 8 de muerte I'm scared, I'm scared. Y, rojo, y los rojos, 72% de muerte, no puede ser bueno, o sea, que acabar el comunismo la, la marea roja <ríe> tenía que tener su fin el creador de la serie, Gene Roddenberry Viste que los Yankees no hacen, no largan ninguna así, ninguna apuesta, no es como que como la colectiva que dijo, che, que es un programa el palermo de los Simios, sí, vayan, vayan al aire. No, lo escuchan antes, viste, hacen pruebas de audiencia, bueno, acá. El creador de. Durante una prueba de audiencia, donde hay invitados de todo tipo, Jim Roddenberry, el creador de la serie, tenía un tipo hablando atrás. Y le dice, che, loco. Al ratito le dice, ¿te podés callar, por favor? No te aguanto. ¿Sabés a quién le estaba diciendo eso? a Isaac Asimov Ooh. mítico histórico, escritor de ciencia ficción y última una de las distintas esculturas es, es, extraterrestres que conocen a los a los eh, miembros de la tripulación de Star Trek son los Klingon bueno, el buscador de Google está disponible en idioma Klingon Hoy entré, no se entiende una goma. No digo nada, chicos. Escuchen esta versión de Common People cantada por William Shatner, especialmente me muero. dedicada. Vamos, ahora, ahora, salimos la escuchamos y hacemos poco. Especialmente oh, dedicada a mi amigo Nicoliano. Bueno, William Shatner. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St Martin's College. That's where I. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. <laughs> Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, "Pretend you've got no money." She just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah." Well, I can't see anyone else smiling in here. Live like common people, you want to see whatever common people see. You want to sleep with common people. You want to sleep with common people like me. But she didn't understand. She just smiled and held my hands. It's a plan. fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw Cause there's yeah, cause nothing, there's else, nothing to do. else to do. They saw such a law. Yeah, and the chip stains grease will come out the back. You'll never do what common people do, people do. You'll, You'll never like fail like common people You'll never watch your life slide out of you And dance and, and dance drink and screw Cause there's nothing else to do, do.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 De 22 a 23 horas, Pisar la Luna, el nuevo programa de La Colectiva. Los grandes monopolios mediáticos dejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios.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 Archivo colectivo. Bueno, todas esas esas entrevistas que se fueron haciendo Ay. en El Piedra Libre, en la Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo, archivo colectivo. colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo, archivo colectivo. Colectiva archivo colectivo. en la Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces, todas. Voces todo. grabadas, todo palabras todo. que nombran y ayer y no, no, hoy acá en la, en la Colectiva. Estreno lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo, Colectivo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación en eh, ¡Qué pinta que tenemos! Parece Jardelle. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Bueno, volvemos al Palermo de los Simios. No están aún porque digo el kisner no, no. Ah. no. Oh, no. lemon hey. hey. okay. welcome welcome back john ¿Está bien lemon yeah yeah I'm, I'm, I'm waiting for I'm waiting for I'm waiting for the sun I'm waiting for estoy esperando por martín carlos y su foto parece que están tratando de sacarse la foto ya están con Ariel Slipak, les mando un saludo a ambos. ¿Los conoces? Alguna vez los he visto en la primera fila de mis shows, cuando hice algunas presentaciones en alguna, en de los congresos de la Hack. Te quiero contar. Te quiero contar una infidencia. O sea, que Ariel Slipak se tatuó tu cara en el brazo izquierdo. Oh, ya, yeah. ah, el brazo nada más, yo pensé que había sido en un glúteo. No, no se no va oh, tanto, no se no va tanto, pero Okay. Bueno, ok well, uh, ¿Qué, ¿Qué tenés parado para hoy? Te estás hoy... volviendo medio gorila, me parece. No, no, te no. Está, te um, estás transformando uh, en chimpán. Sí, lemur, sí, siempre seré un lemur para ustedes. Yo traje algo especial. Estuve de viaje por Jamaica, por Jamaica, Jamaica. Yeah, um, estuve fumando unos puros. ¿Ustedes dicen Poro? Sí, no sé, te conozco, no sé. Estuve es. formando unos levados Ah, usted le dice levados aquí también. Eso ya no te digo que. Ya inflige otra ley. Hay que llamar a un y preguntarle. Bueno, <risa> you know, uh, estoy, uh, estoy, uh, estoy uh, bueno. Vi tu foto, vi tu foto en Facebook que estabas con. Yeah, estuve curtiendo con la, la cultura reggae, la cultura reggae. Yeah. La cultura reggae. Eh, ahora que soy reggae, bueno, hace tiempo que no me baño. Eh, le pego a mi mujer y, no. eh, y adoro no, a un dictador wow. de Etiopía, yeah. ah, cosas copadas que te van llevando a una elevación espiritual Cultura, cultura Y quise compartirlas con ustedes porque bueno, me parece que... hice temas reggae Hice temas reggae, yeah. Este es uno que habla de romper cadenas, ¿eh? de romper cadenas nacionales, Ajá. cadenas nacionales de transmisión y Ajá. cadenas internacionales Ajá. también Así que ustedes me permiten, voy a tocarlo, ¿eh? Pase amor. Pase amor. ¿Mm? Empieza así. 100 cadenas por la TV. Me empastiché. Hace tiempo que quiero ver La novela Pero ella Se aparece Con los pibes De la JP, JP Pero ella Se aparece Con los pibes De la JP Cien cadenas Por la TV Ya me fumé Esto es Cuba No puedo ver La novela Padre Graci Se enloquece Y Altamira Brinda con Fernet Padre Graci Se aparece Y Altamira Brinda con Fernet A Palermo Me fui a pasear En bici fui Un barbudo Se apareció Eras ri, anda en patas y no usa zapatillas ni eficientes. Eficient. Huele a pata, no se afeita y te dice cómo vivir bien. Y dice, contengo la respiración, sus pies vuelen al Roquefort. Es un tipo tan raro, tan raro, él quiere que yo respire, yo voy a respirar, el día en que te higienicés, cien cadenas tuve que ver, en pastille, hace tiempo que quiero ver, la novela. Pero ella se aparece con los pibes de la J.P. de la J.P. Pero ella se aparece con los pibes de la J.P. de la J.P. Bravo. No problem. Jamás que no problem. Arrasta para. solo. Lo compuse con Paul Macaco, mi amigo cordobés. Uh, no, me salió medio cerati. <risa> estuve mucho tiempo <risa> con cerati. <risa> claro, estuve con rehab, por eso me salió medio ZA. Oh, well. Y hablando de JP, de la JP, eh, tuve la oportunidad de conocer un personaje muy interesante de la política actual de Palermo, con quien también descubrimos que tenemos mucho en común. Eh, las patillas, nos gustan mucho las patillas, nos gusta mucho el marxismo. Uh -huh. Y también nos gusta mucho el reggae, uh -huh. así que quiero tocar un reggae para Axel, un reggae para Axel, ah, un, reggae para Axel. Uh -huh. un reggae para Axel, si ustedes me dejan. Sí, okay. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Con Iván Heine y la roque, fundamos la campora. Viva Perón oh, oh, oh. <tose> <tose> Pero en mi muro de face vas a poder ver que uso las patillas del rey Ivan Cuamarx y Angels. Who? <dyei folos> oh, in Babylon. Con Julio De Vido ya está todo mal Soy Moise, soy lindo, soy joven K.A. Y con Moreno tengo otro round No me importa el Grupo Clarín No me importa The Chint Y lo único que me da miedo es la noche con Cristina oh. oh. Kiss love, contra Oh, oh, oh, oh, oh, oh. kiss love. Oh, oh, oh, oh. Kiss love all over damn world. Kiss love all over the damn world. Ah,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 han quedado reducidos a solo uno. Estás escuchando el Palermo de los Simios. Estamos llegando en Lancha, a donde nos convoca el nuevo Palermo. Estamos llegando a Miami, y Antes de llegar a Miami queremos las repercusiones. ¿Cuáles sí, son las no repercusiones? Las repercusiones. A ver. No, de esto, vamos por parte primero. De antes sí, dale. Eh, del tema de Queen, sí. Carlos eh, dice que eh, no se hace cargo de las pelotueses que haga nuestro señor jefe de gobierno. Así que está claramente, bueno. e insisto, toda la izquierda e, e insto a la, toda la izquierda a sumarse a esta campaña nunca pondría a Macri y a Freddy ni siquiera la misma frase. O sea, es una convocatoria, o sea, Martín Carlos está lanzando una convocatoria oficial a que no se pronuncie Freddy Mercury, punto de aparte. Y a Macri en la misma oración. Sí. Hagamos la misma con el que te auta. Dale, tauta, tauta, tauta, por sí. por favor. Por ndo. otro lado, nos saludan del Centro la Cultural La Garita. Bien. Eh, a ver, Sol, su sí. mujer, Sol, nos dice, nos ah, estamos sí, escuchando, muy buen programa. Bueno, gracias, le decimos gracias a ella y a quien esté con ella, no sé, imagínense que será... La gente. El flomento, el no, la, la gente. El flomento, el flomento. La gente. El flomento, el flomento. La de la el casona o la barriga, ¿cómo quien? Mis, mis queridos familiares, políticos, ah, ya. Eh, mi amigo Juan Batalla. Mi cuñada Lucila Fernández. Bueno, eh, después de Freddy Mercury también, eh, Laura. Ay, esto, pero me cuesta. Bueno, tengo. listo, está, listo. Es que está, hay muchos mensajes. Sí, otra oportunidad. Bueno. Le voy a contar. Bueno, pero si solamente decimos eh, que Laura Campos puede ser. Sí. Puede ser, sí, puede ser, puede, puede ser sí, sí, juega, juega. ¿Está, está buena, no sé, está buena? Está buena, está bien. Bueno, va, dejamos para después. Pues. Laura Capo dice, <risa> nos manda saludos. Bueno, sí, sí, sí nos sí, no sí, bueno. manda no saludos. Nos manda saludos desde Miami. Desde Miami. Ustedes saben que Miami, Miami? está al está sureste de Florida. Miami. Hay quienes dicen Miami. Miami. También. O, Miami? Miami. o, Miami. o Miami. Bueno, vos sabés que la... Mientras estuve investigando este tema, que es muy fuerte para mí, todo lo que es Miami como parte de Palermo, Eh, justamente la Real Academia Española recomienda que se diga Miami y no Miami. Okay. Eh, tenemos la ah, foto de no, Aries que no, que no, no, no, no, no, no, Martín con... Carlos. Escuchamos. Socio como a partir de ahora, ¿no? A partir de la foto. Para mí es que tiene que ser la foto de portada del de, de, Facebook Tenemos de, sí. de, de, de, que arrancar los programas ya, saludándole a los dos y ya está. Bueno, o sea, hay, hay un disco de, de Abasonicos Que se llama Miami, que es uh -huh. Argentina. Sí. Misiones, misiones sí, Excelente rojo. etapa, excelente. Y Manu dice que merecen un Fernet como mínimo. sí no pero yo creo No, que... tampoco tanto. No <risa> la fernet. próxima picada los invitamos. Bueno, claro. no, vamos a ver, vamos a vamos a hacer algo especial. No, genios, totales, genios absolutos. Bueno. Eh, a ver. El sureste de Florida, Miami, al sureste de Florida. Es la cuarta área urbanizada del país. Del país de los Estados Unidos. Ah, pensé que es nuestra. No, no, no. Sí, no, bueno, nuestra. A, a partir ah, sí, de sí, ahora va a sí, ser de Palermo. Sí, de Palermo, Palermo. Vamos. Por. Infernet, como Martín Carlos y el Ipac. cuáles son las tres que, más urbanizadas que New York. New York? Sí, pero no es la más urbanizada. El Ace más... es la más. Muy bien, Muy bien. Uh -huh. Le sigue. New York. Y le sigue. Eh, Chicago. Bien, eso es, <risa> claro, no, es... es... un... <risa> <bien>. ¡Eis! <Eso> es... <risa> es un ace. <risa> I want to live. In the delpo, Delpo, le vamos a <risa> decir de ahora. Bueno. El puerto de Miami es el puerto con mayor volumen de cruceros. Y sede de varias compañías de cruceros también. <risa> Pensé que era un puerto claro. comercial. No, no, no, no, no Paso Obligado de Cruceros. Sí, sí. Es la ciudad más limpia de los Estados Unidos Ajá, y va. la tercera más rica. Ajá. Su nombre proviene de la laguna de Miami O sea que no está mal los que dicen Miami, no está mal, ¿eh? Ah, me eh, Con la que Hernando de Escalante de Fontaneda se cruzó. Eh, y con la que el nombre que le puso al lago O Que ah, es el, el, el, el, el, el, el, el, la tribu Calusa que ahí, le decía Ochchubi". ¿Para que no viene más? No? Sí, Miami significa agua dulce o agua grande, da lo mismo. La cuestión es que en el año 1891, Julia Tuttle, tutle, compra 640 acres, acres, y construye en la zona un lujoso hotel, hotel. Esto es como el principio, pero en el año 1896 se funda la ciudad, mucho comerciante judío, mucho negro de las Bahamas. Parte, aproximadamente el, un tercio de la población. Hay un crecimiento descomunal por las playas que tiene, que se ¿verdad? Hasta que llega... Estamos escuchando la música de División Miami, quiero hablar. Miami Vice. Ahí está. Sí, you got it. Llegaste, ¿verdad? soy Don Johnson. Don Johnson y Michael Don, Don, Don. Sí, sí. No. Estoy con el negro al lado. <ríe> Como ahora. Son los ochentas. <ríe> bueno. La ciudad crece de manera imparable hasta el año 1920. Cuando llega, hasta no, hasta el año 1926, cuando llega un huracán y se la lleva puesta, como pasa muy seguido en Florida y en toda la costa oeste de los Estados Unidos. 200 muertos, 25.000 personas sin hogar, una cagada. Ojo, ¿por qué? Esto hace que Miami entre antes a la, a la gran depresión del 29 y salga primero. Sale gracias a la pujante economía de la industria de la aviación. Pan Am, instala ahí una, una serie de vuelos hacia el resto de América. Panam la, la que está con Sefoich, ah, no. Sí, Pan American Airlines, sí. Ah, no, no, no, no pensé que era Pan -Am. Ya no existe más. La bautizó como The America's Gateway. O, o Gateway of Americas. La Puerta de las Américas. Eh, bueno, nada. La cosa así, normalmente en Miami, hasta que en el año 59 400.000 cubanos ricos llegan a Miami diciendo, no me sirve más vivir en Cuba y se, acabó, de se acabó Batista hasta la tierra de libertad nada, se instalan en en, en en distintos barrios, de hecho en Riverside donde está la pequeña Habana y se hay una, una resistencia muy grande de los afroamericanos que dicen, ¿cómo puede ser? bien, los cubanos a tener los sueldos por debajo de la canasta básica y a tener nuestros trabajos de mierda a los cubanos. Viene a robar nuestros trabajos de mierda a los cubanos, dicen los negros. Un quilombo. Cuestión que se termina comando la cosa y todo sigue muy bien. Hasta el año 1980, y con esto termino, tengo más, pero con esto termino, que es el año picante de Miami. porque llegan? Primero, se arma un quilombo porque le pegan a un negro, Arthur McDuffie y la policía. Empiezan las... las Los Riots, las Liberty City Riots, las, la, la la movida, escaramuza. las escaramuzas en la ciudad. Llega el éxodo de Mariel, que son 150.000 cubanos más a los 400.000 que ya había, pero estos ya no son cubanos tan cool. Llega entre otros Tony Montana, claro, claro, con claro, un presidente penal. Sí. Y también llegan el de Haití, o sea negros, pero, pero negro más pobres que los cubanos. En ese año empieza la guerra de la cocaína, o la Mandanga Wars, como le dicen allá, <ríe> Que es entre colombianos y cubanos que se están cagando a tirar por la ventana. ¿Quién maneja de la América? ¿Quién maneja la manta? Bueno, en Miami hay un 70% de hispanos, más o menos. A todo el que habla español se dice hispano. Sí. Entre ellos hay 100.000 100, argentinos. Que están ubicados, la mayoría están en, en, algunos en Miami Beach y otros en Orlando y Tampa. Yo creo porque hay una cierta razón menos Miami Beach, Miami, Orlando, Orlando mi tío y Tampa. Y Tampa y Tampa, Entre 2001 y 2002 va llegando y existe el pequeño Buenos Aires, la Little Buenos Aires es en la avenida Collins, entre la 65 y la 75, en Miami Beach. Y yo quiero hacer una pequeña, una pequeña, un pequeño perfil de quién sería el argentino promedio. Bueno, hay un argentino que está viviendo ahí desde el fin de los 70s, dueño de una fábrica de parrillas argentinas, la más famosa parrilla, la fábrica de parrillas argentinas, eh, se llama Design Barbecue. Antonio Laméndola. Así que, bueno, un saludo a Antonio Laméndola y esperamos que siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora, Laméndola. La la la ¿Eh? la la bueno, esto es lo que tengo que decir para de Miami. ¿Y cómo le podemos? ¿Qué Palermo sería? ¿Qué Palermo sería? Puede ser Palermo Compras, Palermo... Palermo, Palermo, Palermo empezar de vuelta, Palermo... Palermo. Paremos libertad. Paremos acá seguido, paremos rubio oxigenado, podría ser. También. O paremos. Ah, paremos. Busanera. Eh, Busanera, sí, el castrimo ¿eh? le dice paremos sí. buzanera. Sí. Al fin y al cabo, el 70% de la población. Son gusanos. Gusanos. Sí, ¿qué crees de ahí? No, quería leer los mensajitos que quedaron rápidamente antes. Dale. María Laura Pérez dice gracias por Freddy, siempre una alegría. Sí, eh, a Hilary Rodan que dice, los simios me resultan evidentes. Y el Palermo, le decimos que tiene un nivel muy muy alto de ironía, por lo menos Lemur y el programa. ¿De sí, quién? es quién habla? Rodam. Hillary Rodham. Hillary Rodham tiene en Miami. Se anticipó en el mundo. Luli Malou también que dice Les mando les mando saludos desde Almagro, muy bueno, muy bueno el programa y un saludo también a Víctor Blanca. Víctor Blanca un abrazo. Víctor Te llamé ayer para ver el partido juntos, Víctor. No estabas en tu casa, después me vas a contar. Bueno, cerraban con Palermo Gusan. Palermo Gusanera. Palermo Gusanera. El que se va a vivir a Miami es un patria así. Hasta el yeah. sábado que viene, chicos. Vamos. Tercer piso al fondo. Tercer piso al fondo, sí, eh.